Es decir, ah, muchas ideas eh, después. A esto se le llama burocracia. La crisis está llenando el cupo de la gente a la que se obliga en las grandes empresas a tener a mil personas arriba y mil personas debajo, aunque en realidad nadie está arriba ni abajo, eso acaba con su forma de ser, su carácter, su creatividad, el mundo está lleno de gente que construye, pero la crisis hizo más difícil su vida y un día no se podrá sostener este sistema porque ha anulado a las personas para llevar a cabo un castillo de naipes basado en una burocracia para disimular que en realidad esta es una la forma de no hacer nada. Aquí comienza la rosa de los vientos. Eh, saludos entre Bruno Cariñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la Javier Sevillano en redacción y producción, y muchas cosas eh, que son las siguientes. vez hay una página web, está el programa de ayer, fuimos el trending topic, otra vez tendencia en el Twitter con Almohadilla y Rosavientos. La página web es triple onda y la etiqueta esta noche, por supuesto, Almohadilla y Rosavientos. Tenemos Tertoria Zona Cero esta madrugada con Mado Martínez y con Manuel carvial con Miguel Pedrero y con Juan José Chazolo. ...hablaremos del pasado, del presente... ...pero sobre todo del futuro... ...porque se están abriendo las puertas del mañana... ...se va a poder hacer con nuestra mente... ...por ejemplo el final de las películas o series... que veamos... ...ya se están haciendo experimentos... ...y se ha estrenado la primera película... ...que dirige nuestro cerebro... ...vamos a hablar sobre este asunto... ...como vamos a hablar también de la tecnología... ...que está describiendo cómo va a ser Dios en el futuro... Porque estamos eh, construyendo ya los dioses del mañana. También está sirviendo la tecnología para descubrir cuándo y por qué el ser humano creó a Dios. También os vamos a hablar de mini cerebros, de un apocalipsis eh, provocado por un cometa, del sexto sentido magnético y muchas otras cosas en esta tertulia. ¿Zona cero? ...en la que Laura Falcón Lara nos hablará en en del pasado del mundo de la telequinesis. En Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos presentará a esa niña que ha sido protagonista en estos últimos días... ...gracias a sus iniciativas y sus palabras en referencia al cambio climático... ...ha sido protagonista de muchas cosas. Hoy vamos a conocer algo más sobre ella y sobre una historia, la suya, que es fantástica. Y en Fronteras en el Futuro conoceremos cómo será la programación en el día de mañana. Lo será y nos lo contará Javier Sevillano. Desde ahora mismo y hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos, en la 1 y 36 minutos. Esto quiere decir que es ya la hora de comenzar. La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. La zona cero.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 Sí, es que estaba bailando Como sois unos sosos Y no bailáis ninguno la <risa> Perdón Oye, no perdona sacas, No me sacas ¿Eh? Eh, Somos eh, unos muermos Exactamente tú, no, no, tú y aquí, sí. Manuel, es Manuel y yo somos los únicos Eso Que le ponemos verdad. un poquito El ritmo a la noche a si no me sacan Ya sabes que no Yo te yo, saco No te Juanjo, Te saco de paseo Yo es que tengo la técnica De que bailar Dicen Ese está bailando Si uno se apoya en la barra Pone cara de serio Ese es importante, ese tiene algo importante, válido que decir. No Yo sé soy ese, ¿Eh? Yo no sé por qué sabes, Le ha dado resultado. Sí. Sí, sí, sí. Tú eres testigo de ello. Sí, ¿no? el, el hombre atormentado. El, eh, claro. El castigador, claro. Es más castigador. Sí. No, atormentado, atormentado, <risa> no castigador. anda, cuéntanos algo sobre mini cerebros. No ¿eh? bueno, eh, no Hola, muy buenas noches. <risa> de minicebrero, bueno pues mira es una noticia muy, muy impactante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 Y ese es el gran avance, ¿no? A partir de aquí, pues, bueno, pues como digo, hay dilemas éticos de si esto o sea, llega a. el cerebro más grande que se ha investigado tiene el tamaño de una lenteja. El cerebro que, sistema, se, ha, que ¿no? se ha creado, que ah, se ha creado, que vale, vale. se ha creado, porque aquí también hablamos, por ejemplo, hace también... Ya... Yo más que grande para... que el que tiene muchos que tú conoces. <risa> Pero bueno, este <risa> es el que de la nada, es decir, a partir de células... De... es que es un poco alucinante, es decir, coges células de la piel y generas un mini minicerebro. O sea, que es... Sí, sí, eh... es...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 al tuyo. Y aprenderá de otra manera bueno, y será otra personalidad. Claro, lo bonito mato. sería que pudieras lo bonito sería que pudieras seguir siendo tú en esa realidad virtual traspasada como en ese capítulo de San Junipero de Netflix. claro The Pero, pero, pero tú, tú imagínate que eh, claro, si tú coges y ese cerebro lo conectas a internet tú estás aprendiendo constantemente, entonces la personalidad sí que puede cambiar radicalmente, pero, lo mejor eh, según de, las fuentes que en internet, gustos, ese cerebro se puede todo, por todo. Se puede ser redes. tremendo. Claro, que, Twittero, no, pero que puedes vivir una realidad virtual la que tú quieras con un avatar, eh, como en ese capítulo de, de Black Mirror, sería bueno, eso sí como, que sería para no te gusta o no, Black no. Y ese futuro distópico que un poco plantea. Yo, yo, eh, no se sé, comenta con Almadía Rosa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 a través de las redes sociales... Y, y... me dice, elige el número uno, si quieres, no sé qué. <risa> claro, <risa> pero está, eh, y yo, Miguel, robot. te mato. O sea, no, por favor. Pero, pero estaría, por favor, estaría interactuando... ya no, mandaría su voto también. <risa> también, claro, también. También, también. Claro, ya... Y tu voto, estaría interactuando Vamos, como si tú? El mundo del futuro es un y desastre. Bot, Vamos a si dejarlo como está y, y a especular y pensar en lo que va a pasar, eh, porque lo que va a pasar es... Pues un capítulo de Black pero... Oye, por cierto, eh, Mado, esta semana se ha sabido, ¿os acordáis de ese meteorito que generó muchísimo eh, mal en mucha gente en Rusia, muchos heridos, que cayó en el mar de Berín? Pues bien, ahora se ha sabido que hubo un meteorito que generó una explosión, nada más y nada menos, de diez veces, diez veces la de Hiroshima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 Y le hemos querido preguntar a un especialista, a alguien que sabe su, mucho sobre la mente humana, sobre sus eh, posibilidades. Es eh, un científico, un psicólogo. Él es Oscar Riborra, del Departamento de Psicología Experimental y Fisiología del Comportamiento de la Universidad eh, de Granada, que está esta noche con nosotros. Oscar, eh, muy buenas, ¿qué tal?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 Sí. Así por sí. si le cambias el final y haces la historia como te da la gana, ¿no? Imagínate, eh, pues, pues Hitler, eh, no, ganó no, no hace falta que lo elijas, eh. ya suele pasar en todas las películas mm. históricas, ¿eh? Ya, también. Eh, ya, también dicen bueno. al final lo que le pasa por las narices y lo que sea es rentable hoy, no en la historia. Por cierto... Eh,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 ¿Por qué? Eh, Fugisawa. No, no eh. fujisuma fujisuma <risa> o Fuchishuma. Okinawa quiere decir. No, no. Fugisawa. No Fugisawa. Eh, Fugisawa. Eh, ¿en lo que que todo es, ¿Qué pasa? ¿Que lo tú lo te lo conoces lo lo todas lo las lo ciudades lo japonesas lo o qué? Pues no. El de Keio en <risa> fujisawa de toda la vida. Sí, ¿Dónde eh, está la universidad de Keio? Pues en pues Fugisawa. Sí, vale. Vale. <risa> <risa> pues eh, estos investigadores han eh, tirado de Big Data para hacer un registro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 punto de vista de, del mundo de las anomalías, no significa que no haya misterios del pasado, que no haya eh, incidentes muy sugerentes en las antiguas tradiciones pero esa idea de los dioses que crearon a los hombres para crear esas sociedades, según este estudio, parece que quedaría ya un poco pues tanto... ¿A más... no existió? <risa> y más información y más eh, datos en un estudio que nos eh, trae Miguel eh, sobre...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 independientemente de algunas ¿Está partes... ¿Estás recomendando la Biblia sí, satánica de sí, sí, sí. María Purísima? Sí, sí, sí. Es, es un libro muy interesante. A regar, espera, a déjame, déjame el agua. La voy a bendecir. Eh, eh, eh, que voy a... ¡Sale Red Bull! Luego... <risa> sale Red Bull <risa> o sea, te voy a, más más te voy más, a bendecir es, con Red Bull. Bueno, agua, agua bendita con, con Red Bull y con Fombella. <risa> sí, es una cosa... En, en realidad, la, la Biblia satánica es un libro sobre ateísmo.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 Tú estás habla hablando de los dioses del pasado, pero probablemente el dios del futuro se llamará Google. ¿m? Y será un dios para <risa> y cada... Está, y del presente portavoz no. de No, pero eh, yo pregunta, creo que, una... que, tiene, eh, yo creo que solo se equivoca en, en el tiempo. El dios del futuro se llamará Google. No, mentira.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 cuando queremos saber una respuesta de algo que no sabemos... Se la preguntamos a Juan José Sánchez Oro. No, ta sí, claro, Tezanos, también. No, pero, pero pero va, o sea, tenemos dos, dos dioses, Juan José Sánchez Oro y Google. Efectivamente, pero el dios de la tertulia, ¿sí? sin duda, es Juan José Sánchez Oro. Pero, <risa> pero si yo lo miro todo en Google... Bueno, <risa> <risa> <risa> <risa> pues, pues eso, <risa> es, es el dios mayor, ¿no? Eso, estáis atrasando un poquito... No, porque, o sea, es un dios si con su agude. dios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 Y, y no sé si quedar con María, con Marta o con, con Manolo o, o con Manolo <risas> o con Manolo, no sé con cuál, no sé con cuál quedar este viernes ¿no? A mí, a mí. y entonces esa red de inteligencia artificial que es Google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 Y eh, no, no, no. si dice que no volvería a una era no, no, pre-Google, no, no. pues... Y yo creo que Yo creo que ninguno realmente, sí, la gran mayoría... ¿Tú sí. volverías una época pre-Google? Sí, yo sí. ¿Qué, qué ventaja veías entonces? Que no ¿Pero sí, por algo? qué? Eh, eh, por, eh, o sea, yo afortunadamente creo que no.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 y otros eh, sí podrían. Eh, Google ha facilitado el hecho de que eh, algunos hagan de su va Google eh, internet. Bueno. Yo puedo vivir perfectamente. Es claro, más, y, esta obligación si vi... sin, claro. sin imprenta y claro. en su cultura oral sin escribir. Si sí, por sí. poder vivir podemos vivir. Sí. Pero la cuestión es que a mí la... mientras me des Cierto, una máquina si tema... de escribir suficiente. Tema, claro, no necesito que... más. Bueno, es que pasa, más, sí, eh, creo que, pasa, que sí. cuando más tenga más me estorba todo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 Estás bueno, pero estamos, yo sí. voy un poco más allá sí. porque... Sí, a lo ver, firmas, Mado. Lo que me preocup... No, no, que, que, que en realidad es control mental, si es que es eso. Y no, y no solo mental, es a todos los niveles. Lo que me preocupa a mí es que hoy en día para eh, aspirar a un puesto de trabajo, para hacer casi cualquier actividad, tienes que tener un e-mail. Sí, sí, o sí te piden que el tener correo, sí. No solo eso. Para enviar información. Tener... A me parece, personalmente... ¿eh? El único avance relacionado con las redes sí, sí, digitales es relacionado ojalá con se lo que ojalá es se es el que la único avance del que me sería difícil prescindir, el correo electrónico. la tarjeta de crédito. No, no, pero... Hoy prácticamente, o sea, por mucho yo conozco todavía algunos no, no, las tarjetas de crédito existía mucho antes de Google que Hay sí, que pero... tener dinero para la tarjeta de crédito hay que tener yo dinero. todavía conozco algunos sí, el muy en pocos, de hecho solo conozco un par que a fecha de hoy 2019 no en teléfono móvil y no usan cuentas bancarias. Y pagan en reales. Pero, no, no, pagan cash, <risa> en cash. Maravedíes, maravedíes. Existe papel y existen las monedas. Sí, ¿eh? No sí, todo sí. va por internet. O sea, no, hay no, dinero todavía. No sé por cuánto tiempo, pero todavía hay dinero. Pero ellos mantienen que eh, los bancos son un sistema de control. Claro, pero eso lo pueden hacer héroes. Lo que cobran de comisiones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 pagar en maraverí eso no tener cuenta bancaria claro, estás Como en tu libertad solo que lo vas a tener todo más difícil. pero por cierto antes de comentar esta información pues, antes de dar esta no noticia en casa cambio eh, para Manuel no. el chaval le echaba Miguel Pedrero agua agua embotellada eh, bueno pues esta semana se ha celebrado el día internacional del agua eh, el agua embotellada es, es un veneno es una es una cosa eh, eh, el agua es el agua el, el embotellamiento es un una cosa eh, anexa pero también se ha celebrado el día internacional de, del padre el 19 de marzo o el día del padre o esa cosa que es, es el día del padre y, y también se ha celebrado el día de la felicidad ahí, eh, ahí, jodín, madre mía hasta que hemos llegado Sí, el, el 20 de marzo el 20 sí. de marzo Ese es el, la... el más mar, el molón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 Okay. <risa> ¡Podredumbre, dilo, dilo! ¡De podredumbre! <risa> <Pozoña> ¡Pozo negro! ¿De? ¿De ¿De pozo negro? Pero ya no que si dices redes, que no? no te has levantado muy católico te quieren los protestantes. los protestantes? Se, se, se, se te, está poniendo en marcha un congreso internacional sobre pensamiento positivo en Nueva York y creo que están pensando en Bruno Cardeñosa para presentarlo. La cuestión es que esto... pensamiento positivo que nadie. Lo que pasa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 Eh, ni Rimbaud ni o sea que, eh, viva, viva la infelicidad porque pero sin ella no existiría la poesía ver, yo, sin anónimo yo el CIS que... tampoco sin anónimo el CIS <risa> <risa> el, el, claro. el día que conocí a Bruno Cardeniosa le pregunté Bruno, ¿qué tal? y me contestó mal <risa> y desde eso, entonces, eso fue es el día así, que lo conocí <risa> <risa> nunca he tenido no una nada. segunda opinión <risa> pero es que no pasa nada por estar mal y sobre todo mira, claro. que cuando publiqué Neurociencia de la Felicidad hablaba mucho un libro que... maravilloso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 los afroamericanos eran pobres porque pensaban como pobres. Mm -hmm. Eso. Que bueno. es como decir que las mujeres son violadas porque piensan como violadas. Mm. Y ¿Qué, esto qué, viene a decir lo mismo. O es sea, decir, es, tú eres pobre porque piensas como pobre. Y si eres un desgraciado es porque piensas como desgraciado. Y esa es no, la base, ¿es que no es, y eso ¿verdad? que estás contando, Mado es la base de un montón de bestsellers. Sí, que, esa, que, que, te, la pena. que te indican cómo hacer dinero. ¿no? Y, y, y la base de todo eso es tú no eres rico,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 casi 60 minutos en La los Vientos. Casi 60 minutos en los que tendremos Fronteras en el futuro con Javier Sevillano, mujeres con historia con Silvia Casasola, Ecos en el pasado con Laura Falcó. Lara, vamos a contaros también algo sobre apariciones en Marianas, revista Año Cero y el autor del artículo Marcelino Requejo va a estar ahí con nosotros y unos instantes más, unos minutos más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 Gracias. Buenas noches a todos. ahora, Mujeres, ahí con la historia del relato de Silvia Casasola, que nos presenta a Greta Zumber, esta niña que tanto ha dado cablar y que tanto ha movilizado cuando ha hablado y nos ha expuesto y nos ha enternecido todos sobre el cambio climático. Mujeres con Historia Cuando tenía dos años, oí hablar de algo parecido al cambio climático o calentamiento global. Aparentemente era algo que habíamos creado los humanos por nuestro sistema de vida. Si así fuera, si realmente estuviera ocurriendo, no hablaríamos de otra cosa nada más encender la televisión, todo el mundo hablaría de esto, else. titulares, radios, periódicos, nunca leerías up. ni escucharías otra cosa. No como estuviéramos si en it. una guerra mundial. Me, Pero nunca nadie habla de esto. It. para mí no encajaba, era demasiado Esta niña inteligente y resuelta es Greta Thunberg Tiene 16 años y lleva abanderando desde hace un año Un movimiento que ha contagiado a millones de jóvenes en todo el planeta Su lucha es casi una quimera Lograr que todos los humanos, en especial los que nos gobiernan Cambien radicalmente el sistema de vida Porque nos estamos cargando el planeta entre todos Gaia está gritando de dolor y preferimos hacernos los sordos. En juego está el futuro de nuestros hijos y las futuras generaciones. Nuestra civilización está siendo sacrificada para que unos pocos tengan la oportunidad de seguir haciendo grandes cantidades de dinero. Decís que amáis a vuestros hijos por encima de todas las cosas y sin embargo les robáis su futuro en frente de sus propios ojos. Greta es una niña muy especial sueca de nacimiento, país del primer mundo donde todavía reside está profundamente sensibilizada con el cambio climático desde que uno de sus profesores les contó a ella y sus compañeros de clase las consecuencias que estaban produciendo los combustibles fósiles el efecto invernadero con emisiones de co 2 sin control el comer carne todo aquello estaba elevando el clima del planeta y aunque los científicos alertaban del grave problema las medidas tomadas por los gobiernos eran tan efímeras que no estaban consiguiendo nada Greta con tan solo ocho años comprendió que aquello era un problema de auténtica supervivencia por su cuenta comenzó a leer libros sobre el tema y cada vez estaba más preocupada no entendía que si estaba en juego La supervivencia de la humanidad, los otros animales, la naturaleza, el planeta entero. ¿Cómo era posible que los humanos no se lo tomaran en serio y llevaran décadas alertando y haciendo pequeños progresos que no arreglaban nada? Aquella impotencia le provocó una crisis existencial que la postró en cama, sin ganas de vivir cuando tenía 11 años me puse enferma caí en depresión dejé de hablar y dejé de comer en dos meses perdí alrededor de 10 kilos más tarde me diagnosticaron síndrome de Asperger rastorno obsesivo, compulsivo y mutismo selectivo los padres de Greta se preocuparon muchísimo cuando vieron que su hija enfermada sabían de su preocupación por el calentamiento del planeta pero jamás pensaron que pudiera afectarle tanto su madre es una cantante de ópera famosa en Suecia y su padre actor ambos visitaron muchos médicos buscando una solución y cuando descubrieron que tenía Asperger esa modalidad de autismo intentaron hablar con ella para averiguar cómo podían ayudarla Entonces fue cuando Greta les pidió que, por favor, cambiaran algunas cosas en su sistema de vida. Logró que sus padres y hermanas se comprometieran a no volver a viajar en avión cuyo combustible es letal para la atmósfera. Y a ser veganos. Así no serían cómplices de los gases que emite el ganado y que contamina tanto. Aquel logro en su familia provocó que Greta... ...saliera poco a poco de su depresión... ...con el compromiso... ...de intentar que otras personas en Suecia... ...también cambiaran su sistema de vida... ...esa era la clave... ...contárselo... ...a todo el mundo... ...el tiempo... ...en el que se teorizaba... ...y se aportaban ideas para informar a la gente... ...de los problemas del cambio climático... ...ya estaba obsoleto... ...ahora... ...es tiempo de entrar a la acción... La cuenta atrás está a punto de comenzar. Ese punto de no retorno es alcanzar 1,5 grados centígrados de calentamiento en el planeta. Los expertos en el tema saben que en vez de reducir la temperatura del planeta, lo que estamos haciendo es acelerar el proceso de tal modo que la concentración de dióxido de carbono que hay actualmente en la atmósfera es la más alta desde hace 3 millones de años nos estamos envenenando a nosotros mismos y no hacemos nada por remediarlo Los últimos cuatro años han sido los más calurosos desde que se llevó un registro y la temperatura del Ártico ha aumentado 3 grados centígrados desde 1990. El nivel del mar sigue subiendo. Los arrecifes de coral, uno de los mejores indicadores de la salud de nuestros océanos, están muriendo. No queremos ser consecuentes ni conscientes con la ola de calor porque terminará afectando al consumo de agua, terminará afectando al consumo de alimento. Y cuando queramos poner remedio, ya no habrá posibilidad de hacerlo. Furthermore, nadie hardly anyone manifestamos que en la mitad de la sexta extinción masiva son hasta 200 especies extingiéndose cada día. Y el ín de extinción es sói entre mil y 10z mil veces más alto que el normal. normal. En el año 2015 todos estábamos contentos cuando en París se reunieron 195 países concienciados con el problema del cambio climático. Aquella cumbre sobre el clima supuso un hito sin precedentes porque se acordó el primer tratado mundial en poner freno a las emisiones de efecto invernadero. Todos los países firmantes se comprometieron en limitar sus emisiones. ...aunque los del primer mundo... ...tenían que hacer un mayor esfuerzo... ...y movilizar 100.000 millones de dólares anuales... ...para lograrlo. El acuerdo de París... ...en el que se ponía de manifiesto... ...que el calentamiento del planeta... ...lo había provocado el hombre... ...comprometía a los países firmantes... ...a que antes del 2050... ...no podían sobrepasar la temperatura... ...de 1,5 centígrados del planeta... Este acuerdo iba a entrar en vigor el año que viene, en 2020. Pero como todos sabemos, desde que Donald Trump afirmara que el calentamiento global era un puro cuento y diera la espalda al Acuerdo de París, esto se ha convertido en un mundo sin ley, donde la justicia climática no existe Y como dice Greta, estamos abocados a la sexta extinción del planeta. Es terrible que los adultos hayamos sido incapaces de arreglar esto y haya tenido que ser una niña quien abandere cual Juana de Arco la supervivencia de todos nosotros. el 20 de agosto de 2018 con 15 años y 7 meses ya que nació en enero decidió no asistir a la escuela hasta las elecciones generales de Suecia convocadas para septiembre de ese mismo año la golta que colmó el vaso fueron los incendios forestales de su país causados por la ola de calor entonces se sentó enfrente del parlamento con una clara intención hice una huelga escolar por el clima algunas personas me decían que debía estudiar para convertirme en científica climática y así poder solucionar la crisis climática ¿por qué debería estar estudiando para un futuro que pronto no existirá? tras las elecciones Greta siguió con la huelga pero solo los viernes En todo momento... ...sus padres apoyaron su iniciativa... ...y Greta... ...saltó... ...a los titulares de los periódicos de su país... ...y por ende... ...al de otros países. Su activismo comenzó a hacerse viral... ...y hoy en día... ...ha contagiado a millones de jóvenes... ...de todo el mundo... ...de 300 ciudades de todo el planeta... ...que como ella... ...hacen huelga escolar... ...exigiendo acciones... ...que luchen eficazmente... ...contra el cambio climático... ...el 15 de marzo pasado... ...pudimos ser testigos de ello... ...una huelga mundial liderada por la juventud... ...que quiere salvarnos... ...a todos y a las futuras generaciones... Yo reconozco que no conocía la cruzada personal de Greta y esa idea, ese día me sirvió para visualizar un movimiento altruista que hace que se te revuelvan las entrañas y quieras gritar a su lado, basta ya. Basta ya, se acabó de envenenar y destruir nuestro planeta. Eso es una tarea de todos, es nuestra obligación. El cambio que debemos dar debe ser radical, empezando por nosotros mismos y nuestros hábitats. Si no dejamos de usar combustibles fósiles, comenzamos a controlar las emisiones en agricultura, ganadería, industria y realizamos una vida respetando el clima, no se logrará reducir las emisiones en los próximos 12 años. Asunto vital para nuestra supervivencia. esto no es ser agorero ni apocalíptico esto es la realidad si no nos lo tomamos en serio no habrá planeta que habitar cuando pensáis en el futuro no pensáis más allá del 2050 ¿qué ocurre después? en el año 2078 celebraré mi 75 cumpleaños si tengo hijos que tapas en ese día conmigo They will spend that day with me pregunten por otros la gente que estaba por aquí en 2018 Y me pregunten por qué no hicisteis nada cuando aún había tiempo de actuar. Lo dejemos de hacer ahora right afectará mi vida entera y la vida de mis hijos y nietos. El futuro está en nuestras manos. Nuestra supervivencia y la de las nuevas generaciones está en nuestras manos. De nosotros depende que exijamos a los líderes mundiales soluciones. Que nos ocupemos de lo realmente importante. La supervivencia de nuestro planeta. Ya no valen nacionalismos, ideologías radicales, racismo, riquezas, lujos. ¿Para qué? Si no vamos a tener donde vivir. Recientemente, políticos noruegos han propuesto el Premio Nobel de la Paz para Greta Thunberg. Lo hacen por su lucha contra el cambio climático, ya que si no lo frenamos terminará convirtiéndose en el principal motivo de guerras en el principal motivo de conflictos en el principal motivo de flujo de refugiados para Greta si le conceden el premio no le da igual ella solo pretende que todo el mundo sepa la gran crisis que estamos viviendo y cómo poder solucionarlo Agradezco muchísimo la colaboración... ...de mi compañera Laura Hill... ...y comentaros... ...que la música que habéis escuchado... ...pertenece a la banda sonora de Avatar... ...compuesta por James Horner... ...al grupo Pink Floyd... ...en el especial el disco... ...The Dark Side of the Moon... ...y a Nirvana. En cuanto al tema de esta noche... ...no deja de ser alucinante y sangrante... ...que al final... ...los niños... ...los jóvenes intenten solucionar los problemas que hemos causado y provocado los adultos adultos que somos necios e incompetentes a la hora de ponernos de acuerdo para salvar la vida o más grave aún, para salvar nuestro planeta ojalá logremos concienciarnos y realizar ese cambio radical tan necesario en estos 12 años que tenemos de tregua El tiempo se acaba y después no habrá marcha atrás. La rosa de los vientos. ...en Onda Cero... ...ya os hemos comentado últimamente... ...insistimos, hay nueva etapa... ...de la revista Año Cero... ...la revista Año Cero se ha fusionado con Enigmas... ...una revista mucho más eh, grande... ...mucho más interesante... ...mucho más eh, voluminosa... ...revista con investigación... ...con periodismo... ...con muchos estudios... Eh, como el que os vamos a presentar hoy. Ya está en la calle un nuevo número de la revista Año Cero y uno de los reportajes es sobre apariciones marianas y sobre cómo a lo largo del tiempo se han interpretado de una y otra forma y seguramente cómo esconden otro tipo de fenómenos. El autor del reportaje y el autor de la investigación que se encuentra en las páginas de la revista Año Cero es nuestro invitado, es Marcelino Requejo. Aquí ya saludamos Marcelino. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas Bruno, buenas noches En este reportaje, en este artículo se vuelve a demostrar que eres un gran investigador y que buscas todas las pistas, pero que estas pistas en este caso no te llevaron a lo que aparentemente se creía que podía ser sino, bueno, o las interpretaciones que se pueden hacer pero se parecían muchas apariciones, apariciones de la Virgen en sus diferentes acepciones y religiones Pues sí, la verdad es que comenzó con una investigación de un caso que parecía... Bueno, una, una aparición mariana más del año 49... Y cuando pude hablar con los testigos, que ya tenían unos 62 años... Pues había pasado mucho tiempo, recordaban aquello como si hubiese ocurrido unos días antes... Cuando profundicé en lo que me contaban después de tantos años... Y ellos puntualizaban ¿no? en, en las preguntas que yo le hacía responder... Pues evidentemente me llevé una sorpresa muy grande, me di cuenta de que el... y empecé a sospechar que el fenómeno de el fenómeno de las apariciones marianas no era para nada un fenómeno religioso, absolutamente para nada. Y empecé a trabajar en esa dirección y de ahí salió el libro, pues Apariciones Marianas, la respuesta definitiva de Cidonia, en el que dejo clara mi postura. Pero la, la trato de fundamentar eh, en lo que es el fenómeno a lo largo de la historia. Y ese fenómeno a lo largo de la historia te eh, ha hecho encontrar casos en eh, que Según el contexto, según quien los interprete, según el lector, eh, puede ser una cosa u otra. El fenómeno paranormal existe, pero la interpretación, al fenómeno, a la aparición en este caso, la da en el contexto que tiene la persona que recibe la información y que recibe el dato. En este caso, eh, se puede pensar que las apariciones eh, marianas eh, fueron apariciones en eh, Dios eh, para otras personas y viceversa y que incluso algunas apariciones eh, marianas eh, no corresponderían realmente a la imagen que tenemos en de la Virgen María sino que eh, la realidad y si lo que describen es una Virgen unas apariciones que podrían ser propiedades de otra religión ¿no? Sí, sí además es un fenómeno universal es decir está incrustado en prácticamente en todas las creencias del planeta pero que es muy antiguo es milenario eh, encontramos y bueno yo pude encontrar datos ...en los que lo que me estaban contando a mí los testigos de aquella aparición... ...que es una aparición muy anómala del año 49 en Lugo... ...pues eh, daba una serie de pistas que luego las reflejabas automáticamente... ...en esculturas e incluso en pequeñas estatuillas... ...encontradas en cuevas de hace más de 40.000 años... ...la misma postura, la misma representación ellos que ellos me estaban hablando... ...yo fui contrastando incluso con lo que fue a lo largo de, de la historia las diosas, eh, pues niñas, sumerias, egipcias, griegas, romanas, es, era siempre el mismo fenómeno, siempre era la misma entidad. Y esas eh, diosas eh, después eh, tuvieron un nombre, se asociaron a una religión, pero existían ya antes eh, apariciones, eh, y casi nos hacen pensar que había o ha habido a lo largo del tiempo una conspiración, no sé si consciente o inconsciente, pero que se ha ocultado este hecho. Sí, sí, dices bien porque una de las conclusiones a las que llegas es que precisamente en nuestro caso, en nuestra religión, eh, la Iglesia siempre ha tratado de arrimar el asco a su sardina, ¿no? Y cuando ocurrió lo de Fátima, la descripción y el retrato robot que se hizo de, de la manifestación de los pastores de Fátima no era para nada la imagen que vemos ahora eh, de la Virgen de Fátima, al contrario, era totalmente surrealista lo que ellos estaban describiendo y el dibujo robot que se hizo. Por tanto, sabemos que lo que se pretendió en ese momento, y más dada la situación política de Portugal, como en otros sitios y en otras ocasiones, es tratar de eh, catalizar, digamos, entre comillas, este, este fenómeno y decir, bueno, pues es la Virgen María, pero sin pensarse o no dándose cuenta de que realmente el fenómeno que había detrás no podía ser el prototipo digamos que nosotros tenemos de lo que era la Virgen María y lo que vas a seguir haciendo es eh, seguir investigando y seguir eh, trabajando quienes eh, te conocemos eh, lo sabemos pero una vez además eh, piensas en demostrar al mundo y demostrarte a ti mismo que se so so pueden conseguir respuestas eh, gracias a la investigación de campo Sí, seguiremos investigando y no solo eso, todo tipo de fenómenos ¿no? que van cayendo en, en las manos y luego los, los exponemos al público para que cada uno saque las conclusiones que vea oportunas. ¿no? Nadie es decir que tiene la razón en algo que expone. Por muy fundamental que esté, siempre queda una duda en algo. Entonces, cada uno, cada lector es el que saca las conclusiones y opina a continuación sobre lo que, lo que se ha investigado. Pues nosotros, Marcelino, somos lectores tuyos, lectores de este reportaje, de esta investigación que se ha publicado en la revista Año Cero, y lectores de tu trabajo porque nos resulta fascinante. Marcelino, gracias. Gracias a vosotros, Bruno. Un abrazo. Fronteras del futuro Como siempre, con Javier Seveano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, hola. Treinta años de la WWW, la forma antigua de, de programación en Internet, porque llegan nuevas, ¿no? Llegan algunas nuevas. 30 años, en efecto. El 12 de marzo se han cumplido esos 30 años en que en el CERN de Ginebra, un físico de británico... en eh,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 Ha cumplido la triple w, pero el mundo de internet ha cumplido sus primeros 30 años porque el futuro todavía es muy largo, no internet ya existía la W Pero la semana que viene vuelve la Rosa a los vientos el sábado por la noche, a las a la una de la madrugada, a las 12 en la comunidad de Canaria. Muchas gracias.